Pero si vamos señorío I de la raza caled Mis abuelos Y mis padres Vivieron con honrade Solo cojo Algunos pollos De corrales Sin par Todas las payas Quieren verme Pues me encuentran no sé que Con mi traje Y mi sombrero de caled Como Márquez, es que tienes la mina del Salomón? ¿Nos crees que soy un tonto y pobre explorador? ¿Tú crees que con oro me vas a poder comprar? Yo no vendo el corazón por la gloria de Totón. Con mi traje y mi sombrero de calen no envidio en nada ni al más mar rico Marqués. Si es que tienes las minas del Salomón, no creas que soy un tonto.